Opiniones verticales y comentarios horizontales Esto es Podcastet, el primer podcast cuadrado de Podcaster.cl Con Lunático y Hard Candy No se despeguen eh, bueno, primero que nada sean bienvenidos a la... Eh, el Las episodio de no presentación de lo que será podcast eh, el primer podcast cuadrado así. de podcaster.cl eh, no la idea de, po de podcast es um, hacer un comentario de un tema en específico pero que se da ya en la semana pero este podcast tendrá te algo diferente será el primer podcast grabado está a distancia a qué me refiero con esto será hecho por mí por lunático y hasta en, yo Digamos presente en San Antonio Quinta Región Chile Y mi compañera Jalcandi Está en Concepción Así que lo haremos con unas grabaciones El hecho es que perdí, Lo haremos entre los dos Y las como tendrá un punto de vista Un tanto diferente pan pan, a cualquier otro podcast Ya que eh, eh, Los dos somos un tanto esquizofrénicos Tenemos un que otro problema mental Así que eh, Les invito A todos a escuchar Podcasts diferente un podcast divertido y eso siempre van a encontrar una sorpresa en el los capítulos libertad. así que les invito nuevamente a escuchar el podcast Z. y ah otro punto que me hubiese no olvidado aclarar el eh, podcast ya existía antes eh, es el Podcast personal mío de mi, con mi, en mi blog, que es luna com donde yo inicié haciendo mi podcast. La historia, historia rápida del podcast eh, lo partí haciendo con un pendrive y lo metí al computador, lo mezclaba con un poco de música y ahí teníamos podcast. Y de poco fuimos eh, mejorando el sistema y ahora tenemos micrófono, vamos a hacer el, el, la grabación a distancia, etc. Así que. Eso, Princesa si quieren escuchar algo como lo que podría llegar a ser podcast en podcaster.cl ¿Pueden, pueden entrar a lunacuadrada.blogos.com y revisar los, los podcasts que hay Yo no eh, soy Lunatico y me despido y ya, invitándonos por tercera vez, no quiero hacer catete, pero escuché el podcast, que saldría la próxima semana viernes, el, el, fin de semana, el que santo, que así que eso, chao, no se despeguen de podcast. Yo no tengo